Hoy en nuestro país las protagonistas han sido unas nubes que para detectarlas necesitamos dos imágenes de satélite, las de canal infrarrojo y las de canal visible. Son las nubes, unas de las que se ve más la diferencia entre los dos canales. Las nubes altas, y sobre todo cuando son muy delgadas. Con estas imágenes de canal infrarrojo pueden ver esa masa de nubes, Esa, ese velo de nubes altas que aparece sobre todo en el oeste del país. Se ven nubes muy desdibujadas, nubes muy, eso, muy delgaditas, tienen poco espesor. Por otro lado, sobre el archipiélago Balear no vemos... Prácticamente nada, sin y algo, pero vemos poca cosa. Si cambiamos de canal a la misma hora, lo que podemos ver es que en todo el oeste del país casi desaparecen esas nubes. Sería como si estuviéramos encima del satélite de METEOSAN, o sea, nosotros mirando con nuestros ojos, y no podemos verlas porque son eso muy delgadas, casi transparentes. Y en cambio, sobre el archipiélago balear, vemos que el cielo está práctico. En este caso, tenemos nubes muy bajas, que están pegadas al suelo, Y el canal infrarrojo, el otro, no detecta diferencia de temperatura. En cambio, las nubes altas, el canal infrarrojo las ve muy blancas porque está muy arriba y están muy frías. Tenemos muchas fotografías de esas nubes altas, nos llegan desde diferentes puntos de nuestro país. La primera imagen que les queremos mostrar es desde San Lorenzo, del Escorial. Hoy esas nubes altas son estelas de los aviones. las capas medias, atmosféricas, se ha encontrado o hay humedad relativamente alta y al pasar los aviones se forman eso, esas estelas. ...y esas estelas quedan marcadas, quedan mezcladas, mejor dicho, con esas nubes de tipo alto... ...esos cierros, una fotografía que nos enviaba Oscar Ontoria... ...otra imagen de nubes altas es la que nos llega desde Pontevedra... ...desde, desde Ailla de Arousa, una fotografía que nos enviaba Miro Caamaño más imágenes de nubes altas, muy poquitas nubes altas, esas son las que vemos aquí, las vemos en la parte de arriba, esas dos franjas horizontales también parecen estelas de avión en este caso vemos como el sol eh, está justo encima del Cabo de Ajo, una fotografía en Cantabria hecha por Mariano Hernando y la última fotografía, en este caso las dos rayas son esas estelas de avión esas estelas de condensación y en el margen derecho de la pantalla ven también nubes altas una fotografía desde la alberca en Salamanca, hecha por Virgilio Sánchez este tipo de nubes las veremos durante las próximas horas poco desarrolladas, pero sí que empezaremos a notar algún cambio a partir del domingo. Más nubes, nubes más compactas e incluso algo de precipitaciones. Vamos a ver ahora las... ...de alta resolución del satélite Aqua. Pues bien, si se fijan en esta imagen ampliamos una zona, el norte justo encima del País Vasco, fíjense en esas líneas, son estelas de los aviones que dibujan, se dibujan en medio de esa maraña de nubes altas. Se han visto en muchos puntos del país, nos han llegado fotografía, por supuesto desde Donostia, Miquel Vega siempre atento con su cámara a cualquier fenómeno meteorológico, también desde Logroño nos enviaban esas preciosas estelas de avión, preciosas estelas de avión, preciosas estelas de avión, fotografía enviada por Antonio Y una imagen más, en este caso, de piñar, imagen enviada por Eva Ibáñez. Y, y hoy no podemos resistir la tentación, como es en los próximos días. Preciosas estelas de avión. Preciosas estelas de avión. Preciosas estelas de avión. Visión Alternativa Con PR-17 Y Orión C En tu radio punto com. Bienvenidos a una nueva entrega de Visión Alternativa. Hoy vamos a tener un formato compuesto por una entrevista para luego pasar a un muy interesante monográfico elaborado por Orion C con la colaboración de Marta y Blanca. La entrevista tiene como invitado a nuestro querido amigo Mitoadhan Han Campos. En principio la cosa iba a ser muy breve, tan solo iba a cuestionarle sobre el polémico tema de los chemtrails. Pero más adelante la cosa dio bastante juego y con su permiso acabé por grabar lo que en realidad es una charla más o menos entre amigos. Pese a todo, se tocaron temas que creo que son de interés para cualquier oyente. Presentados desde el punto de vista del amigo Mitoa y de servidor de ustedes. Como he dicho, más tarde tendremos un monográfico y en este caso podremos hablar realmente de un dossier, que seguramente nos ocupará varias entregas. la temática gira alrededor de la muerte de Hitler, la versión oficial, la más difundida. Dice que el dictador y genocida alemán falleció en el búnker de la cancillería en el año 1945, en Berlín. Pero incluso ya en aquellos días, hace pues casi 70 años, existieron numerosas dudas sobre el destino de este hombre. Nunca ha existido una prueba forense o un resto realmente autentificable del cadáver de Hitler. Se habló hace un tiempo de unos restos de su cráneo que resultaron pertenecer a una mujer, que si no recuerdo mal, además era bastante joven. La posibilidad de que Hitler escapara a Latinoamérica... Es una teoría que yo he oído desde que era, pues bueno, prácticamente un niño. La verdad es que a estas alturas escapará o no. Hitler está muerto. Pero no está de más plantearse ciertas preguntas, que tienen que ver también con la historia y la influencia que tuvo el rey alemán en latinoamérica que probablemente fue mayor de lo que podemos imaginar y que para muchos es algo francamente desconocido no debe sorprendernos demasiado la posibilidad de que hitler escapara otros lo hicieron de martin Bormann, por ejemplo se dijo que había fallecido durante los combates entre soviéticos y alemanes en la batalla de berlín Más tarde hallaron unos restos que, si no recuerdo mal, resultaron contener trazas de tierra pertenecientes a un lugar que se halla en el continente sudamericano. No recuerdo ahora exactamente el país. Aparte de aquellos colaboradores, o directamente nazis, que nunca fueron perseguidos ni juzgados, existieron otros que estuvieron refugiados y murieron prácticamente de viejos, y de asco en nuestro propio país, en España. Sin ir más lejos, el belga León de Grel vivió como quiso en el sur de nuestro país, como he dicho hasta que se murió de viejo. De eso tratará el extenso monográfico que en su primera entrega cerrará la última hora de este programa. Como os he dicho, ahora pasaremos a hablar con mi toa Han Campos del famoso tema de los chemtrails es decir, las estelas muy persistentes que están dejando los aviones en nuestros cielos desde hace unos años. Para cualquiera de nosotros es un recuerdo de infancia, cuando veíamos pasar un avión veíamos la estela que dejaba y cómo ésta se iba deshaciendo a los pocos, no sé, segundos del paso de la aeronave. Ahora, está más que documentado y de hecho es muy común ver pasar un avión y observar cómo la estela que deja detrás de sí aguanta muchos minutos en el aire esto ha creado la aparición de una teoría de la conspiración muy espectacular según la cual por motivos oscuros los gobiernos en la sombra simplemente están utilizando las estelas de los aviones para fumigarnos o incluso para crear una suerte de geoingeniería que podría ser utilizada Pues bueno, para bien o para mal, para repoblar la capa de ozono o para cambiar el clima y exterminar a un montón de gente en este planeta. Estamos para hablar de este tema con un piloto, que es Mitoa Etjan Campos. Eh, hablando de todo un poco, Mitoa es un difusor independiente de información de actualidad y tiene programa propio en Radio Unión Madrid, en un programa llamado El Vórtice. Mitoa, bienvenido. Hola, muy buenas, muy buenas de nuevo. Eh, tú como piloto, eh, todo este tema de los chemtrails, supongo que ya lo habrás oído comentar más de una vez, ¿Más o menos tú le das credibilidad? Pues mira, eh, yo con esto Los King hay que tomarlo mmm, Hay que tomárselo Realmente muy, Hay que tomárselo con cuidado por las dos partes Por la parte oficial Y por la parte de los creyentes ¿eh? Y vamos a repetir la palabra Creyentes ¿no? uh -huh. Así que tenemos oficial y creyentes Los cuales, o las dos definiciones La verdad que, que con, hay que coger las dos Con, con cuidado eh, ¿Por qué te digo esto? Pues porque Yo realmente, después de la cantidad de mails y de gente que me iba preguntando, eh, qué, qué pensaba de los quintrels, lo que hice al final fue cada vez que yo me montaba en el avión, y cada vez que vuelo en mi avión, y veo una traza, ¿no? extraña, eh, y por extraña quiero decir que perdura en el tiempo, y veo el avión que la está haciendo, cojo y llamo al controlador aéreo y le pregunto que me identifique ese avión, ¿no? Llevo así, ya son casi siete meses y por ahora nadie me ha dicho que no pudiese identificar un vuelo determinado, ¿vale? Y uh, entonces a los creyentes, eh, bueno, yo les diría, bueno... Yo no creo en nada, hasta que es que por no creer, no sé si puedo creer en Dios tan siquiera. Entonces, bueno, por por no es una cuestión de creer, sino de, de tener pruebas y ver qué es realmente lo que está pasando, ¿no? Y a las versiones oficiales, bueno, pues de las versiones oficiales, normalmente ya me creo muy poquito, uh -huh. eh, salvo que la persona que me lo diga, eh, aunque trabaje en un organismo oficial, pues sea una persona absolutamente independiente. Eh, con esto los que interés que más comentarte bueno pues yo por ejemplo de los creyentes no me puedo creer ¿vale? que a nivel generalizado y de forma indiscriminada se nos esté fumigando como dice gente uh -huh. con eh, eh, enfermedades es decir con virus uh -huh. con eh, metales pesados eh, con nanotecnología o nanobacterias etcétera etcétera etcétera no creer una conspiración mundial ¿vale? generalizada de contaminación de todo tipo a la población es decir, de exterminio vale. eso no lo creo y en la versión oficial tampoco me creo que eh, no se haya experimentado Y no se hayan probado armas eh, eh, bueno biológicas, químicas o de modificación del clima, llámales como tú quieras en algún momento porque eso es imposible, los militares y sobre todo los americanos, los rusos, chinos o, o israelitas tienen que haberlo probado seguro entonces bueno me quedo en la parte de en medio Me quedo en ni una versión ni la otra Me quedo en que sí, yo he estado investigando Y uh, he visto eh, que, Y tengo documentos ¿no? Que los puedes buscar en internet, te cuesta Porque hay mucho que brujulear, pero te cuesta Pero los encuentras Documentos en los que en el Parlamento En el Congreso Americano, por ejemplo Pues hay a uh, eh, Que se llama él, que es un congresista Bueno, pues pregunta Eh, hace una intervención parlamentaria preguntando al gobierno en su momento por estas armas ¿no? eh, por llamarlas alternativas, ¿no? Armas eh, no convencionales realmente. De, y pregunta, pues, pues, entre otras cosas, por estas armas o tecnología de modificación del clima. Eh, y es tan incisivo él y un grupo de congresistas americanos que mmm, lo que consiguen es que se se haga una. Se se, se se emita, ¿no? un comunicado y se cree una reglamentación, vale. Eh, unos papeles del Congreso, en los cuales se se intenta regular el uso de esas armas eh, bueno. sobre. pues sobre poblaciones. y sobre todo su futuro uso en, en futuras guerras. ¿Todo esto viene de dónde? Bueno, todo esto viene de que la ONU, en su momento, en su momento. Eh, reguló, también además hay documentos de la ONU reguló el uso de estas armas en guerras uh -huh. porque sospechaba se sospechaba que en algún momento se pudiesen utilizar eh, pues estas armas de modificación climatológica en, en, en conflictos bélicos sí. entonces en la ONU hay un documento también que circula ya por internet en el cual, bueno, pues se regulan el uso de estas armas y hay firmado por determinados países entre ellos Estados Unidos está firmado El, el documento como que no van a utilizar esas armas en guerra, uh -huh. ¿eh? Eh, pero que se reservan el derecho de utilizar esas armas y experimentar con ellas sobre su propia población. Madre mía. Y aquí es donde, si quieres me preguntas más, sí. seguimos más profundizando. Sí, no, básica, básicamente, eh, para lo que yo he entendido de, de lo que has explicado, obviamente esta tecnología que es fumigación existe la fumigación, por ejemplo eh, es conocida la escena de, de con la muerte de los talones de Gary Granny, el avión fumigador o sea, esto está inventado Correcto. Eh, lo que sí que puede estar ocurriendo con los chemtrails es que en determinadas circunstancias se hagan pruebas o que se pueda hacer a pequeña escala pero digamos, esto de que todo en todo el mundo continuamente se esté fumigando incluso a nivel logístico parece poco pero símil o muy complicado claro, es que eh, está claro y, y es evidente que los gobiernos eh, y sobre todo el americano tiene ya tradición de experimentar con armas desde, desde las nucleares biológicas, químicas ¿eh? uh -huh. en su población y si no, no hay más que ver pues a los negros de Tasquí es decir, gente a la cual se les insufla la sífilis, 600 personas que se sepan ¿eh? Uh -huh. Eh, y, y bueno no se les comunica a la mayoría de ellos eran gente negra de pobre que bueno y eh, expresidiarios personas con con taras mentales etcétera bueno y a esta gente se les se les inyecta en vacunas sin decírselo bueno pues eh, el, el, el, el, la sífilis y luego se va viendo cómo progresa la sífilis se sabe también hace poquito hace escasamente un año el, el mundo, por ejemplo, y el país publicaron artículos que los franceses eh, el gobierno francés eh, su departamento de defensa había experimentado Eh, bueno, pues con sus soldados llevándoles a las zonas de explosiones nucleares ¿eh? en los atolones franceses en, en, en el Pacífico y allí llevaba tropas a las cuales les decía que iban a hacer prácticas de guerra, ¿no? juegos de guerra y resulta que les tiraba un bombazo atómico o les radiaba. Mm. Con, con, con, bueno, con, con productos ¿no? eh, nocivos radiactivos, con lo cual sabemos que los gobiernos no tienen eh, especial cuidado, ni, ni, ni amor, ni predirección, ni por su población, ni por los militares. ¿no? Entonces, es evidente que seguro que tiene que haber habido experimentación de esta tecnología, es decir, de, de, de fumigación y de modificación del clima, sobre poblaciones... Mmm, pues autóctonas, es decir, los americanos, seguro que han cogido 4, 5, 20 o 200 aviones y en algún momento dado se han dedicado a hacer barbaridades de este estilo, es decir, fumigar eh, o modificar el clima de una de un área para ver cómo podrían soportarlo los uh -huh. los sus propios ciudadanos. Y seguro que los franceses lo han hecho, los ingleses se sabe que lo han hecho porque lo han reconocido en experimentos de los años eh, 40 pico 48 y 50 y pico justo al terminar la segunda guerra mundial estaban locos por dominar esta tecnología eh, ya hacia el final de la segunda guerra mundial y evidentemente eh, eh, estaban locos por controlarla eh, en la guerra fría para usarla en cualquier momento no okay. entonces sí que hay gobiernos que han reconocido incluso el americano ha reconocido que eh, bueno Que ellos tienen esas tecnologías Ahora, el paso siguiente ya sería decir, ¿no? Es aquí donde nos podemos volver un poco eh, paranoicos y decir, no, es que no solamente la conocen, sino que la están utilizando sobre todo el planeta. Para dar ese, ese salto, ¿por qué mucha gente cree que sí que hay una, por decirlo de una manera, conspiración ¿no? uh -huh. global para fumigar a todo el mundo? Bueno, pues porque en el año, en los años ochenta y pico, ya 90, en los años 90, eh, a través de también de la ONU eh, se intenta con todo este eh, con toda esta historia del calentamiento global eh, de la hora del cambio climático etcétera se dan ideas se intentan implementar ideas entre las que están por ejemplo el crear una capa de nubes permanente ¿eh? en el cielo para que pues para eh, impedir que los rayos solares ¿eh? Eh, eh, penetren y lleguen hasta hasta el suelo ¿eh? mm. Y eh, así evitar el calentamiento de la tierra e ¿eh? eh, impedir el, el, el pues la subida esa de un grado o de lo que sea de grados uh -huh. de temperatura. Uh -huh. Supuestamente, supuestamente, todo este proyecto, que sobre todo también se discute, donde más se discute abiertamente, por lo menos, es en el Congreso de Estados Unidos, todo ese proyecto de implicar ¿no? a muchos gobiernos para eh, en, en este, en esta historia, se desestima. ¿Por qué? Bueno, pues se estima desde el momento en que primero le llaman calentamiento global, ya sabes que empezamos con la, el, el agujero de ozono, luego le llamamos el calentamiento y ahora le cambiamos le llamamos cambio climático. Desde el momento en que se sabe que fluctúa, es decir, que la subida de temperatura ya no es tal, porque en los últimos 8 o 7 años se ha visto que al revés las temperaturas no han seguido subiendo en el mundo, sino que esas lecturas han bajado y se sabe entonces o se cambia la historia ahora se dice que es el cambio climático pues ya ya no hace falta llenar el cielo de nubes ¿eh? mm. y seguir con ese proyecto inicial Para, eh, para luchar contra el calentamiento global. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la gente, eh, la gente se le queda esto en, en la memoria y lo que dicen ahora es, no, no, no, no, es mentira. Es decir, vamos a juntar las dos cosas. Uno, la el hecho de, de, del calentamiento global, eh, ese proyecto para la lucha contra el calentamiento global y lo vamos a juntar con el hecho de que el gobierno americano ha reconocido que en algún momento sí ha experimentado con... Eh, con, con fumigaciones y lo juntan todo y entonces dicen por todo el mundo ya tenemos a gente que está eh, fumigando y los aviones todos los que ves están llenos de, de tanques de, de sustancias extrañas que van esparciendo por el aire Bien. Eh, hay una cosa que sí que por mi propia memoria antes pasaba un avión y veías la estela y también veías cómo se deshacía ahora pasa un avión y muchas veces ves una estela muy persistente, esto Por qué puede ser? Puede ser porque han cambiado los motores, porque han cambiado la combustión. Por pues mira, ahí es donde has dado en, en el kit de la cuestión. Ahí es donde has dado la clave. Yo, si te digo la verdad, yo siempre he estado observando aviones y siempre he visto estelas. Vale. Mm. Ahora y bueno y tienes desde luego tienes eh, grabaciones. Pues te puedes meter en internet y si pones eh, for, pon, formación bombarderos eh, sobre Alemania. Mm. Verás que cuando se iba a Alemania, eh, los bombarderos eh, y americanos e ingleses volaban a unas alturas mucho más altas de lo que era normal para los años 40. Entonces, eh, bueno, pues llegaban a un momento en el cual eh, se condensaba muchísimo el, el, bueno, el, el escape de, esos, de los motores de esos aviones y se ve como hay estelas kilométricas en ancho y en largo, porque. Porque, bueno, pues porque los bombarderos americanos e ingleses pues dejaban esas estelas en el cielo. Eh, luego lo que hay que tener en cuenta es que. Eh, en fin, yo siempre he visto las estelas. No es la misma, no en la misma cantidad que las veo ahora. ¿Por qué? También porque ha aumentado en los últimos 10 años, sobre todo, la cantidad de vuelos que hay. Aún así, yo sigo ligeramente mosqueado. Es decir, sí que me mosquea en algunos momentos la larga duración de esas estelas en el cielo. ¿Me mosquea? Sí. ¿Estoy haciendo algo sobre, bueno, intentando encontrarle una explicación o para, o, o saber, no, indagar en qué puede ser eso? Cierto. ¿Me creo que haya una conspiración global para fumigarnos y subir la contaminación y matarnos a base de contaminación de metales pesados, virus, etcétera? No me lo creo. Y te voy a decir ahora por qué. Uno, sí me mosquea La duración de algunas estelas No me mosquea el número porque yo sé que hay un montón de vuelos Es decir, los últimos 10 años se ha cuadruplicado o más todavía El número de vuelos en Europa, ¿vale? Y en uh -huh. el mundo eh, Por lo tanto no me mosquea el número de estelas Ahora, me mosquea de vez en cuando la duración de esas estelas Y eh, lo que sí que tengo seguro es que todavía yo no he volado en un cielo En el cual yo vuele con... Eh, a la misma altura que vuelos no identificados y te voy a decir por qué no me creo el hecho de que haya una fumigación indiscriminada se han hecho por parte de gente aquí en España yo conozco por ejemplo un análisis de la nieve de la Sierra de Madrid sí eh, y los resultados Yo hablando directamente con esa persona que había hecho eh, los análisis, eh, que había recogido las muestras y las había llevado a analizar, él había preguntado por qué le diesen en el análisis, le diesen eh, el nivel de metales pesados Eh, en, su, en la sustancia esta Y había salido en, en la nieve Había salido pues un nivel de metales pesados Bajísimo, es decir Menos que el que habría en una muestra De aire en la ciudad ¿Vale? Sí. Entonces No creo en esa conspiración Generalizada de fumigación Con todo tipo de sustancias extrañas Ahora me mosquea Sí, me mosquea en algunos momentos No la cantidad sino La duración de algunas estelas Y estoy haciendo algo ...para ver qué es lo que pueda ser... ...pues sí, estoy intentando... Eh, ...ver si es que hay algo extraño o no... Pues, ...a tono de esto... Eh, ...sí, no, te iba a decir que... Eh, ...para una... ...si llegas algún día a una conclusión... ...y conociéndote... ...seguramente el más indicado seas tú... ...tenos al corriente... ...hombre, yo te, te... ...os pongo al corriente enseguida... ...y además aprovecho... ...si... ...bueno, si lo va a escuchar esto mucha gente... ...aprovecho para... ...para pedir lo siguiente... Eh, como estoy intentando encontrar, ¿no? encontrarle un, un, un, una razón, ¿no? un sentido a, a la preocupación de la gente ¿no? y a, la, bueno, pues a, a, a, la a lo que te puntúa la gente, ¿no? como estoy intentando encontrarle un sentido, a ver si es que hay una posibilidad de que sí realmente, pues bueno, pues haya algo extraño en, en el combustible. Mi lógica me dice que lo más seguro es que haya algún aditivo nuevo en el combustible, ¿vale? que haga que a determinadas alturas y en determinadas condiciones muy específicas meteorológicas eh, las estelas de los aviones duren más. Ahora, si ese nuevo aditivo Eh, ...que a lo mejor no se ponía... ...igual que con el combustible del coche... ¿no? Uh -huh. ...tú sabes que, que hay... Eh, ...bueno, pues está la plomo... ...está la, la gasolina sin plomo... ...y luego cada X eh, años... ...o cada X meses... ...las compañías eh, petrolíferas... ...no petrolíferas, pero sí las, las de... Las, eh, ...las que reparten... ...en las estaciones de, sí. de, ser, las de servicio... ...te dicen, bueno, ahora tiene usted un combustible... ...al cual le hemos puesto un aditivo... ...que mejora el rendimiento del motor y tal... Podría ser posible que se haya hecho eso en el combustible de los aviones. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues yo lo que pido desde aquí es si hay si hay alguna persona que trabaje en en alguna empresa ¿eh? de combustibles. Hmm. Si por favor se puede poner en contacto con nosotros ¿eh? y eh, bueno me gustaría hacerle alguna serie de preguntas. ¿eh? Es decir, alguien que trabaje en Repsol, eh, que trabaje como químico, como ingeniero y que bueno que trabaje con pues eso, con aditivos y modificación de combustibles, me gustaría si pudiese de forma no mínima ponerse en contacto eh, conmigo o con vosotros que lo haga por favor. Que tengo un par de preguntas eh, para hacerle. Explica, explícame, explícame la anécdota. Pues mira, un, un día, la anécdota esta es un día nos fuimos eh, con todo esto del 15M. Vale. Eh, pues estábamos un señor que, que él se, se, pues se ha puesto el seudónimo de Caballero Alcor. ¿eh? Y entonces estábamos Pilar Baselga, Caballero Alcor y yo. Primero habíamos ido Pilar Baselga y yo ahí al 15M a proponer que las asambleas se hiciesen frente al Congreso. Uh -huh. Que en realidad a mí era algo que me parecía muy lógico. O sea, es decir, no, no estábamos pidiendo eh, eh, todos lo que estábamos pidiendo, bueno, pues lo suyo era, eh, eh, bueno, pues, pues, pues lo suyo era ir a, a hacer las reuniones al Congreso. Entonces resulta que en vez de de, de esto, los del 15M no querían. Y entonces, como no querían, nosotros estábamos presionando para que pues irnos para allá. Total que al final el caballero Alcor consigue, ¿sabes? llevar a una serie de gente allí frente al Congreso. Y muchos días nos fuimos con él y nos íbamos con unos silbato, nos íbamos con unos con unos pitos y tal. Y llegábamos todos por diferentes calles, nos concentramos delante del congreso y nos poníamos a dar vueltas en el parque que hay frente al congreso. Uh -huh. Y entonces lo gracioso fue que un día, volviendo de una de estas movidas nos empieza a seguir un señor, bueno, pues con pinta de, de tío así madurete, 50 años, canoso, con una cámara de fotos. Y entonces el tío iba detrás nuestro y parecía que iba sacando fotos a los edificios, pero era descarado que cada X metro se paraba y nos sacaba a nosotros la cara. O sea, Es decir, se ponía delante de un grupo o no. Mm. Había dos que habían ido para allá. Bueno, pues a esos dos les fichaba como si estuviese haciendo una foto a uno del edificio. Mm. Y entonces llega un momento en que yo ya me mosqueo, Y le digo a uno que venía conmigo, mira, espérate, vamos a volvernos aquí, vamos a parar aquí a la vuelta a la esquina y le vamos a dar un susto al tío. Total, que el tío, <ríe> claro, doblamos la esquina y nos quedamos justo pegados, doblado, nada más doblar la esquina. Y de repente aparece y le hacemos, Y el tío ¡Bah! Se, se pega un susto <ríe> impresionante. Y entonces lo gracioso fue que le dije, yo le yo le asalté, ¿no? Le dije, bueno, ¿qué pasa? Que nos está siguiendo aquí todo, todo el tiempo. Y dice, no, no, yo nos estoy siguiendo. Le digo, mira, es descaradísimo y además te estás pasando. Digo, y además ya me estoy aburriendo porque, claro, llevas siguiendo ya ocho manzanas. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Nos vas a sacar una foto, nos vamos a poner aquí los tres, ¿eh? Uh -huh. Nos vas a sacar una foto y te vas a ir. Porque si me sigues siguiendo, lo que voy a hacer es que, te lo digo ya así directamente, te voy a saltar, te voy a quitar la, la, la cámara... Y, te, y, te, y seguramente te voy a... No, no va a ser todo esto tan bonito como, como, como a ti te apetece, ¿sabes? O sea que lo mejor es que nos dejes a todos y que, y que te vayas ya. Y así lo hizo, nos sacó una foto, nos dio las gracias y se fue. Así que imagínate, ¿qué te parece? Pues no, que nada. ¿Tú sabes que hay una cosa que se llama dirección general de no sé qué que le montaron a Rajoy? Independiente del CESID, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Pues nada, que en tu ficha sí. debe poner que eres agresivo. <risa> o, o alguna mierda así. O alguna historia de estas, ¿no? Pues sí, sí, eso fue muy gracioso. Y luego sí que he tenido alguna que otra vez he tenido movidas Con, no sé, pero bueno, yo creo que esto ya lo ha tenido todo el mundo y esto ya se sabe perfectamente con, con el, el rollo este Sitel, ¿verdad? La, la, la, la red esta de escucha que montaron los del PP en su momento ¿eh? en su momento, que pues ya la tenían desde hacía mucho tiempo y luego la han utilizado muchísimo los, los, los eh, del Partido Socialista y bueno, y ahora me imagino que la estarán volviendo a utilizar los del PP, que es la red esta que utilizan para grabar absolutamente todas las conversaciones digitales, es decir, todas las conversaciones por línea de, bueno, como tú y yo estamos teniendo ahora mismo, sí, por, por líneas que son de, sí. de Skype o por líneas de telefonía móvil, pues se lo están, las están grabando todas, todas. Bueno. O sea que estamos todos los españoles fichados. Pues tienen, te, deben tener la conversación aquella que tuvimos tú y, yo y el excar. Ah sí. O sea, la tiene grabada seguro, vamos. Se deben de estar eso... partiendo lojal para que aquello fue demasiado. Demasiado. <risa> tiene que ser la bomba eso. En fin, o sea que sí, sí, esto va esto va peor. Oye, y la Mira, chica, perdona, tú sí. tuviste en el vórtice a la chica esa que hace ese blog y, y llegasteis a la conclusión de que estabais probablemente teniendo problemas informáticos fuera de lo común. Sí, sí, ti, sí. sí. María, María con María de Desilumínate. y bueno, ella sí, porque es que ha recibido ha recibido alguna que otra eh, mail curioso y luego sobre todo lo que ha pasado es que desde hace mmm, relativamente poco eh, eh, Facebook se ha dedicado Facebook y, y, y bueno y alguien más dentro de, de lo que es Internet se ha dedicado uno a, a no a boicotear pero sí a poner mmm, chinitas eh, en todo lo que era la en lo que es la, el correcto funcionamiento de, de las webs luego todos los que son los servidores todos los servidores de, de, y los alojadores de contenido se han vuelto como de repente como muy paranoicos y muy restrictivos en el contenido que puedes poner enseguida te mandan un mail y te dicen que si es que tu contenido ha sido juzgado como no sé qué o calificado de cuál o uh -huh. y no se sabe quién te acusa ni nada, sencillamente pues te empiezan a mandar esos, esos mensajes y al cabo de dos mensajes esos pues te deciden cerrar la web Y, y se cepilla en tu contenido mm. y luego Facebook lo que está haciendo muchísimo es a toda la gente que comparte contenido en demasía no sé cuál es el sabes la mesura de esa sí. no sé cómo calificar la la demasía pero parece ser que parece ser no te mando un mensaje te parece ser eh, se supone que alguien nos ha informado de que estás no molestando y haciendo mucho spam Y nada, te mandan. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy... Me quedan todavía cuatro días y 16 horas por cumplir de castigo. Vaya. Y, y claro, y no puedo hacer amiguitos en Facebook, por ejemplo. Yo ya no puedo añadir gente porque parece ser... Eh, alguien ha sugerido que o alguien nos ha comunicado, dice Facebook, que tú haces eh, amigos de gente que realmente no conoces. Y yo, anda, coño, si este, esta gente, como narices sabe a quién conozco yo o no conozco. Eh, Así que más... Tarde. Mira, yo... Eh... Yo no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo... O sea, por ejemplo, el programa no tiene página web propia, al menos en el momento que estoy grabando. Y, y yo me, me ahorro todo eso, uh -huh. pero sí que mm, siempre he tenido muy mal rollo con las redes sociales, muchísimas. Sí. Sí, sí, Porque, sí. por ejemplo, eh, viendo desde fuera las, estas, estas redes sociales, el otro día, por ejemplo, Instagram que creo Ajá. que es que para compartir fotos, sí. eh, dijo que todos los contenidos que tú pones en Instagram eh, pueden ser utilizados comercialmente. Que eso, a mí, ya, si no entendí mal la noticia, como tampoco soy usuario de Instagram, me limito a leer lo que me encuentro por el, por, por el mundo, por Yahoo cuando claro. abro la página. Claro. Eh, esto es grave, en mi opinión es una vergüenza, pero sí. eh, digamos que unas herramientas que son las redes sociales masivas como sí. Facebook eh, cuando se dice, es que Facebook eh, hay gente por ahí que dice que está controlado por la CIA, es que a mí no me extrañaría Sí, o sea, sí, bueno eh, vamos, no te que es que, que no, no te extrañaría y que no extraña vamos a ver, Facebook tiene unos parámetros ya no que esté controlado por la CIA vamos a ver todas las todas las transacciones movimientos etcétera que se hacen por internet vale intercambios de datos y todo está por ejemplo todo está controlado por una serie de de bueno de de gente de ya no es gente sino de grupos Eh, eh, ...de seguimiento, de información... ...y las, todas las empresas de, de, de servidores, etcétera... ...en Estados Unidos tienen y firman un acuerdo... ...por decirlo de alguna manera... Uh -huh. con, uh, con, uh, ...con el gobierno de Estados Unidos... ...a la hora de que todo el contenido que ellos cuelgan, etcétera... Eh, ...si el gobierno les pide o quiere mirarlo... ...pues tienen que acceder ellos a que lo miren... ...ya no solamente eso... ...sino que además todo lo que circula por la red... Hay una serie de maquinitas en Estados Unidos que lo van recogiendo. Ya se sabe, además, ya se ha dicho, hay un programa muy interesante que se llama uh, de Jesse Ventura, que voy a ver a ver si le puedo entrevistar en el programa. Y Jesse Ventura, sí, eh, sí, si hace... entrevistas a Jesse Ventura, sí, eh, seguro que tiene este tema. Este hombre fue gobernador, pero sobre todo le dices que hay un friki de Barcelona que le agradece sobremanera su papel en sí. depredador. <risa> vale pues yo se lo diré se lo diré estamos en ello estamos a ver si le si le localizamos porque localizado está lo que pasa es que luego ya para que te dé para que te dé para que te dé una hora una hora y pico ya eso es lo complicado bueno, pero, pero mi localizado fe, mi Centi es ilimitada así que le tendremos le tendremos pero bueno él hace un él hace un un eh, un programa que es muy bueno, ahora ya además está la mayoría de él está ya con, con subtítulos en castellano, uh -huh. que se llamaba Conspiracy Theory, o sea, teoría de conspiración. Sí. Y es un programa que al final se lo han cerrado. ¿Por qué? Pues porque se metía con todos estos temas, pero claro, se metía muy en serio, con todo tema, pues desde de los campos eh, supuestamente de ayuda FIMA y en Estados Unidos, que dicen algunos que son campos que se utilizarán en caso de, de que haya grandes... Uh, Catástrofes. Sí, y pero, bueno, pero que... eh, yo he visto un vídeo de un campo de la FEMA con, con los sí, ataúdes sí. aquellos. Sí, bueno, eso no es lo peor. Lo peor es que los campos de la FEMA esta, de la cima, se están utilizando ahora mismo como como prisiones. Es decir, se llevan a presidiarios a los cuales se les dice que te voy a reducir la condena o te voy a, eh, eh, te voy a llevar a un sitio donde, donde las condiciones de vida son un poco mejor y se ponen entonces a prueba esos campos, ¿vale?, con gente que en realidad está condenada, es decir, que en realidad estás haciendo un campo FIMA de estos y al final resulta que lo estás utilizando para encarcelar allí gente, o sea, uh -huh. eh, un poco sospechoso. Pues este hombre ha hecho un programa de eso, ha hecho un programa sobre la CIA, hizo un programa eh, sobre el 11S, sobre el vuelo del Pentágono también, muy bueno. Uh -huh. eh, en fin, ha hecho tantos programas que al final eh, ha tocado bastantes callos, bastantes uh -huh. callos, y al final pues le han censurado el programa. Entonces, bueno, pues eh, eh, uno de los programas que hace Jesse Ventura es precisamente meterse en todo el sistema de, de seguimiento, escuchas y de, de datos, almacenaje de datos del gobierno americano que tiene ahora implementado. Y en una de las, de las instalaciones donde se mete, es uno de los edificios más, más grandes que hay en... no me acuerdo ahora mismo en que estado, pero resulta que es un edificio que comparte Yahoo y tal con el gobierno americano y allí tiene unos servidores descomunales. Sí. Es el edificio con mayor, con los servidores más grandes del mundo y allí comparten toda la información de toda la Internet que se mueve, de todos los, los correos, web, no sé cuántas. Bueno, pues allí lo tienen almacenado. O sea, Mira, que imagínate eh, qué eh, historia. Yo escuché un, un documental que aquí en iVox hacemos mucho lo de ripear el audio y subirlo sobre la Agencia de Seguridad Nacional. Y... Básicamente explicaban que el cable de conexión transatlántico sí. ...llegaba, si no recuerdo mal, a San Francisco... ...a la oficina de correos y telégrafos... ...a San Francisco... ...vale, pues subía al cable físicamente... ...subía a un sí. piso superior... Sí. ...donde estaba la Agencia de Seguridad Nacional... Sí. Eh, una, ...era una instalación, por decirlo de alguna forma... Eh, ...que compartía edificio, pero estaba aparte... ...para sí. luego bajar y entrar físicamente... En, en la oficina de correos y telégrafos y de, de ahí pues hacer distribución, ¿no? claro O sea, el primer filtro ya estaba allí. Sí, sí, sí, sí. Pues fíjate, bueno, y esto, y de esto, y esto es lo que sabemos. Esto es lo, lo que, lo que, no lo sabes, que hará claro. pues, yo que sé cuántos años puede tener el documental. Claro. Pues al menos era lo que había. Claro, claro, pues fíjate, y eso que se sepa ahora, es decir, esto se, se dice ahora y ya han pasado a lo mejor 10, 15 años, imagínate con la tecnología que hay ahora y con todas las leyes que se han cambiado para favorecer las escuchas y, y el poder meterse en tus, en tus grabaciones y en tus... Eh, recogidas de datos y bueno, bueno, tiene que ser una movida y, pues, es impresionante, vamos, o sea, el, el, el es, es lo que siempre hablamos, ¿no? Es lo que siempre hablamos. Hay que ponerse ya manos a la obra a dejar de creer que el gobierno está aquí para salvarte y que tú solamente tienes que dedicar a pagar tu hipoteca y a jugar al fútbol, ¿no? O ver el fútbol. Y que hay que ponerse ya manos a la obra a darse cuenta de que el gobierno, la seguridad, etcétera, la tenemos que hacer nosotros. Y no denunciando a nuestro vecino, sino realmente Eh, marcando muy de cerca al gobierno, ¿no? Y mira una frase que es que es que es lapidaria, lapidaria, ¿eh? Eh, y que además la dijo Jefferson, o sea que americano, eh, eh, bueno, pues de la Revolución Americana, y dijo lo siguiente: el, allí donde el gobierno, ¿eh? Eh, allí donde la gente, perdón, allí donde la gente teme al gobierno, hay tiranía. Mm. Allí donde el gobierno teme al pueblo hay democracia, hay libertad. Entonces, aquí lo que tiene que ser es que cuando llegue un corrupto de estos, ¿me entiendes?, estilo urdangarín, se lleve el, se lo lleve calentito, ¿no?, etcétera, bueno, pues que vea que cuando se le pilla, se le trinca con las manos en la, en el bote, ¿no?, en el, en el tarro de las galletas, que sepa que se le va a cortar la mano y que entonces, que tenga verdadero miedo de la gente, del pueblo, porque le vamos a dar una tunda que se va a enterar. Entonces, el día en que lleguemos a conseguir eso, ese día realmente habrá democracia y habrá libertad en este país, claro. Mientras tanto, pues bueno, bueno vamos a ir viendo cada vez peor. Perdón. ¿no? Eh, mira, yo, tú sabes que soy friki. Yo, yo te he dado pruebas sobradas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y hace tiempo eh, leía un TVO, el TVO en el que mataban al Capitán América. Ajá. Y tenía un inicio que era espectacular, porque era una página simplemente, una página con un solo texto. Sí. Eh, quien, era una cita de Benjamin Franklin. Quien entrega sí. su seguridad a cambio de libertad, acaba perdiendo las dos cosas. Exactamente. No se merece ninguna. No se merece ni la una ni la otra. Y acaba perdiendo las dos, efectivamente. Y, sí, sí, así es, y, así es. Y a decir verdad, es muy triste que, que la información independiente o la opinión informada, llámalo como quieras, eh, que, que más útil le puede resultar a la gente en estos momentos pues pueda ser eh, la que se encuentra por internet de fuentes solventes ya no estamos hablando de conspiranoias y reptilianos y mierdas así o sea, eh, estás tú, está el chico del germen que hace días que no, no publica eh, a ver si el amigo Banús que es el jefe de turradio.com nos pone en contacto con él y podemos hablar con él también sí, está Trevijano sí. con sus cosas buenas y sus cosas demenciales eh, está Colectivo Burbuja Eh, sí, sí, sí. Eh, no, ahí, ahí, ahí, empieza a ver, empieza a ver, empieza, empieza a, ver, a ver y es gente acreditada. O sea, eh, sí. por ejemplo, el caso de Trevijano sí. eh, Trevijano, cuando habla del rey y dice lo que dice, que eh, causa auténtico pánico entre sus propios colaboradores. <risa> en serio, él dice, eh, él tiene una frase que la he oído varias veces que es si no es verdad lo que digo, que me denuncien. Mm. No la han denunciado. Sí, no la han denunciado nunca, eso es cierto, sí. Eh, sí, sí, sí. Pues eh, Trevijano cuando habla de lo que habla del rey, sí. eh, dice unas verdades como puños que son realmente escandalosas y que luego sí. te encuentras al rey haciendo aquella cosa con Hermida. Ah, sí, sí, sí. sí, eh, sí. Es decir, eh, parece mentira y es muy lamentable que estando las cosas como están, No haya un solo periodista que de verdad te ofrezca credibilidad. No digo que no lo hagan bien. Yo escucho, por ejemplo, las tertulias de Julio Otero que están muy bien. Pero llegas a la conclusión de decir, oye, yo sé más que lo que vosotros estáis explicando y seguramente lo sí. que yo conozco también lo conocéis vosotros y os lo estáis callando. Hombre, claro, claro, claro, claro, claro. Sí, sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, sí si es que, sí si es que te voy a decir, si es que es así. Eh, eh, no sé si escuchaste, hicimos un programa con Nana Camacho y con y con y bueno los dos están metidos en periodismo mm. y, han, y han bueno y su, uno es docente eh, ha trabajado en pe como en, en, en, en periódicos y la otra trabaja en el periódico bueno y, y ha perdido el trabajo hace nada mm. o sea que, que bueno pues si los dos lo decían claramente el problema de esto es hay dos periodismos uno que es el corporativo que es el que el que está pagado comprado y movido por las grandes empresas y otro que es un periodismo de investigación que ahora se llama alternativo y bueno pues lo, lo triste es que ese periodismo no de para comer a la gente porque es ese es el periodismo de verdad claro y que no le queda otro recurso que meterse a escribir libros y desear que alguien pues le, le ayude a publicar y, y y poder publicar algo gracias a, a, a, a bueno pues a, a gente Por bueno, ejemplo, una manera caritativa que, que se apiada y que tiene un poco de, de decencia y bueno, y hacen cosas un poquito, ¿no? le gustan las cosas un poquito serias. Ya, pero por ejemplo, pero... hay información a nivel de calle. Eh, te, te voy a poner un ejemplo. Eh, yo, por ejemplo, tuve que llevar a, a mi madre a hacer un tratamiento en el hospital de Barcelona, Valdebrón. Sí. Y había el primera la primera movida de los recortes y todo lo que ha pasado en la sanidad. Sí, sí. Y yo allí en las paredes de Valdebrón me encontré sí. la primera información sobre el famoso eh, problemilla que tiene eh, Artur Mas, al guapu, sí. eh, con el dinero de Liechtenstein que se llevó su padre. Ah, sí, y eso sí, sí. era una cosa que yo la supe hace un año, yo qué sé, un año y medio quizás. Sí. O sea, información a nivel de calle sí, sí. que hay. Y entonces sí. yo me quedé muy astillado porque lo busqué en internet y se encontraba pues en algún blog y poca cosa más en breves sí. de algún gratuito y, y ya está sí. entonces ahora mismo esta misma semana al hijo de Jordi Pujol Jordi Pujol Jr lo han llamado lo han llevado, lo han llevado a, a lo han imputado por unos problemillas de hacer viajes a Andorra con con mochilas cargadas de billetes de 500 mm. y demás y entonces es la primera vez que he oído yo me parece que fue un cadena ser Eh, que hablaban del famoso hotel y el casino que tiene la familia Puyol en México Ajá, eso sí. lo sabía yo hace dos meses por Antonio García Trevijano ah, amigo. Claro. y eso no es una información que esté oculta porque ellos consiguieron información sobre el evento de la inauguración si no recuerdo mal del casino uh -huh. de prensa mexicana Ah, mira. Pues estaba eh, Jordi, estaba Marta su señora y algún hijo estaba allí. Y eran y Constaban como los inversores españoles. Claro, lo que pasa es que luego aquí en España eso no, no te lo dicen. Es decir, luego tú ya llegas aquí y resulta que no hay ningún periódico que publique que Jordi se ha ido a, a, a inaugurar su hotel ¿eh? como inversor español en, en México, que eso es lo malo. Lo malo es que sí la, la información circula, pero estamos tan eh, separados, no tan alejados los unos de los otros, que claro que al final eh, eh, no se puede, no, no circula esta información, eh, eh, pues, pues eso eh, eh, aquí en España, no. Entonces lo interesante, claro, lo interesante es eso, hacer ese ese repaso, no. De, de, de, de, de mundial de gente y bueno y viendo y claro seguir a esta gente y ver por dónde se mueve no o sea que sí que hay a nivel de calle información lo que pasa es que tiene que estar más más uh, tiene que estar todavía más asequible de lo que está ahora mismo uh -huh. no, está pero, todavía más asequible eh, es que es cómo te lo diría tú por ejemplo en el programa el vórtice vas cogiendo audiencia y sí. vas cogiendo un perfil de audiencia sí Pero nosotros, en el mejor de los casos, no sé cuánta cuánta audiencia tienes tú, pero en el mejor de los casos nosotros tenemos unos pocos, miles de oyentes, que es una pasada uh -huh. teniendo en cuenta cómo se hacen estas cosas, uh -huh. pero no se difunde a más. Y, y no llega a más. Y entonces, eh, digamos que también hay el estigma este de... Hablar según qué temas te convierte en un conspiranoico y todas estas historias. Sí, sí, sí, sí. Es una, es una etiqueta muy desagradable. Yo creo que, por ejemplo, en tu caso, no se puede aplicar. Quizá en el mío, sí. <ríe> que hablo de, de rockeros noruegos que queman iglesias y cosas así. Amigo Mitoa, ¿en qué andas metido? Por ejemplo, este fin de semana te vienes a Barcelona. Pues sí, mira, este fin de semana me voy para allá a pasar un par de días y además también a participar de la asamblea bueno pues de, de, de en este caso la asamblea de, de democracia real ya bueno un poquito pues a ver qué es lo que se cuece y ver las alternativas que van saliendo cada vez van saliendo más alternativas en fin unas eh, quizás se eh, gusten más que otras pero bueno la gente se va movilizando y pues voy a, a asistir ahí a la asamblea y de observador Y nada, y ah, entre eso, entre otras cosas, y luego también me entrevistaré allí en Barcelona con gente que luego quiero entrevistar para la radio, que son bastante interesantes también, y, y pues, pues van a plantearnos, van a dar información muy curiosa de, de temas muy curiositos también, aquí bueno, para sacar una radio. Lo escucharemos en el Vórtice, programa Venga. absolutamente recomendable, que espero que tenga la audiencia que se merece, os va bien, ¿no? <risa> va muy bien, va muy bien, la verdad que va muy bien y bueno, pues pues eso, vamos ahí cada vez va más gente eh, haciendo no, poniendo enlaces a la, a la web del, de la radio en fin, bueno, pues pues bien, bien, va la cosa bastante bueno, bien bueno, cuando te encierren en Carabanchel ya te, ya te traeré un bocata venga, venga, y por lo menos un bocata de salmonceto de jamón, ya me lleva para allá no, eso pan, pan con tomate A pan con tomate, pan tumaca de pues, pan tomacas bueno, vale. pero hecho a la catalana. Es <risa> decir, <bien>. frotando. <risa> Un abrazo para vale. <risa> Un abrazo muy grande, pr gracias. Esta ha sido la entrevista que, como habréis visto, está realizada en un tono bastante informal a Mitoa Han Campos, que como siempre nos ha traído su punto de vista y sus vivencias que son francamente interesantes. Desde este punto hasta el final del programa pasaremos al monográfico en su primera entrega dedicado al escape de Hitler, o al menos a su posible fuga a la Argentina donde, supuestamente, vivió la mar de tranquilo durante mucho tiempo. Esta es una afirmación polémica y como tal la aceptamos. De todas formas, una cosa es plantearse dudas y más o menos argumentarlas de la mejor forma que se pueda y otra es lo que ocurrió en un contenido que está en iVoox, e que no voy a citar, hace unas semanas donde un señor básicamente... No es que planteara dudas razonables, sino que simplemente se limitó a inventarse la historia obviando, manipulando, tergiversando y mintiendo sobre hechos históricos que vivieron millones de personas en Europa. Sin más, os dejo con el contenido. ¿Se puede probar fehacientemente que Hitler se suicidó en Berlín? Este informe oficial afirmaba que las pruebas al respecto eran incompletas y circunstanciales. Y este libro plantea una posibilidad histórica diferente, que contradice la versión conocida hasta ahora de cómo acabó su vida. Su desarrollo es como una investigación policial. Todos los elementos recopilados se relacionan entre ellos con lógica, a diferencia de la historia del suicidio en la hoguera, que terminó siendo considerada incuestionable pese a todos los anacronismos y enigmas no resueltos y a las pruebas en contrario que fueron apareciendo. Los lugares comunes confundieron y deformaron el fin del Führer del Tercer Reich y la historia de los personajes relacionados con los sucesos que reseña este trabajo. Los hechos que aquí se presentan apuntan, en cambio, en una misma dirección, y diseñan un acontecer histórico distinto del comúnmente aceptado, en el que resultan involucrados personajes aparentemente fuera de sospecha. Los perfiles conocidos de Canaris, Evita y Perón quedan cuestionados por documentos olvidados o clasificados, y sus comportamientos y dichos, tomados en cuenta superficialmente por sus biógrafos, adquieren un nuevo significado. La historia oficial del suicidio de Hitler... ...se fundamenta en los testimonios contradictorios y parciales de 3SS... ...que estuvieron a su servicio durante una década... ...quienes afirmaron haber visto su cadáver. Pero solo en la Argentina hubo cuatro testigos que se toparon con él... ...entre los años 1945 y 1957. Estos testimonios de personas que no se conocían entre sí son un aval más a la enorme masa de pruebas circunstanciales y documentales que confluyen hacia la evidencia de la estadía del Führer en nuestro país, en Argentina. Y permiten construir mucho más que una mera hipótesis, que no otra cosa es la historia del fin de Hitler aceptada hasta hoy und in alle Zukunft vertreten wird unser großdeutsches Reich, und deutsche Nation. Es alles ist alles echt Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwacht. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das deutsche Volk zu gewinnen. Ich weiß es, meine Kameraden. El escape de wohl hyvin vaikeaa, gefallen. ei ole koskaan es kovin nur Sen täytyy olla Escrito por Patrick Burnside. Misión alternativa Un canal de podcasting Sin otra pretensión que traerte un poco de historia y controversia Vista con otro enfoque Distinto y alternativo Colabora Permitásemos exponer los hechos con corrección y la gente estará en disposición de juzgar por sí misma, Mariscal Douglas Hyde. At four o'clock this morning, Hitler attacked and invaded Russia. This was no surprise to me. In fact, I gave clear and precise warning to Stalin of what was coming. I gave him warning, and I have given warnings others before. Hitler is a monster of wickedness insatiable in his lust for blood and plunder So now this bloodthirsty gutter knife must launch his mechanized armies Of a new fields of slaughter, pillage and devastation This is London Court. Here is a news flash. German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. German radio has just announced that Hitler is dead. Indonation. Este libro. Si bien nació como el deseo inicial de verificar solo una posibilidad histórica, terminó con la revisión de una época. Como decía mi profesor de literatura, a la historia se le pueden añadir nuevos renglones. Quise escribirlo para que las generaciones futuras no crezcan aprendiendo desde la escuela otro mito más. La historia, desde la época de las pirámides, está plagada de ellos. Revisar el caso Hitler es relativamente simple, dado que solo ha pasado medio siglo desde los hechos. Hay muchísima documentación semiolvidada y todavía testigos vivientes. No sería difícil corregir oficialmente unos errores. Ser historiador o investigador no avala por sí mismo un libro. Empecé tomando un año sabático, pero no me alcanzó para acabar mi investigación y ya llevo 10, con casi mil días, viajando por la Patagonia. Considero que lo resultante de esta investigación no sería útil quedándome tras un escritorio, rodeado solo por una biblioteca, aunque rica en libros y documentos raros. Conduje mi búsqueda como una investigación policial, tuve que hacerme detective. Si bien transcurrieron más de 50 años, pude hacerlo apoyándome en lo relatado y publicado en más de 100 libros, algunos de ellos poco o nada conocidos. También me ayudaron mucho los archivos de prensa y sus viejos rélex. El visualizar e interpretar foros fue tan importante como la investigación de campo, el recorrer parajes alejados y escuchar viejos cuentos, rastreando ancianos testigos de hechos ya casi olvidados, gente real y ubicable, personas honestas que guardaron sus recuerdos por décadas. No hubo mercenarios. Todos ofrecieron sus relatos espontáneamente y sin protagonismo, con una actitud abierta y franca que les hace honor. Todo el conjunto permitió relacionar los elementos entre ellos, sin constituir un desafío a la lógica, pero sí a la ortodoxia, porque lo que aquí voy a contar contradice la versión conocida, hasta ahora del fin, de Adolf Hitler. Increíblemente, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, todos los historiadores siguieron pasivamente las primeras huellas. Si bien al principio no hubo poco más que una voz, la historia del suicidio y la hoguera surgió como un hecho incuestionable, pese a que las pruebas aducidas eran inconsistentes para justificar el dogmatismo que engendró. Los historiadores que se ocuparon de la cuestión al finalizar la Segunda Guerra Mundial no adoptaron la posición cauta correspondiente a los elementos de que disponían. Yo también quiero tener el mismo derecho. Al contrario de mis predecesores, fui atraído por todas las anomalías, anacronismos, coincidencias y enigmas que abundan en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial y postrimerías de la misma. Quise averiguar más al respecto buscando nuevas evidencias, atando los cabos sueltos y reuniéndolos analíticamente. Los elementos que voy a citar, en su mayoría, siempre estuvieron al alcance de la mano pero no llegaron a llamar la atención de los catedráticos. Los especialistas se desentendieron de ellos no porque no los hayan encontrado, sino porque, habiéndolos encontrado, no llegaron a interpretarlos, analizándolos en la óptica incorrecta. No soy un historiador tradicional, como tampoco un cazador de nazis, si bien admito la influencia que tuvieron en mí mis primeras lecturas juveniles a mediados de la década del 60, las del CAD Zenick 135633 y la del arquitecto Simón Wiesenthal. Si tuviera que definirme diría que me convertí en un rastreador de huellas. Con esta posición mental, esforzándome para no tener prejuicios ni partidismos, buscando ser neutral encontré varias anomalías y evidencias en los libros de mi bibliografía varios están olvidados y hasta resultan desconocidos de cada uno extraje solo lo necesario para dar un cuadro sintético de los hechos hacer más de un solo libro es imposible considerando lo vasto y la envergadura de los temas en objeto siempre esforzándome en ser objetivo y no caer en los lugares comunes que opacaron y hasta deformaron la verdadera imagen de los personajes y eventos. Los hechos que voy a contar son unívocos y demuestran claramente un desarrollo histórico. Los perfiles que tuve que armar de Hitler y Eva Braun, así como las mini biografías de Canaris, Evita y Perón, son indispensables y me habría gustado haberlas efectuado más completas, pero este no es el fin de este libro. Como se podrá ver, la suma de informaciones relativas a aquellos personajes da como resultado una herejía aparente. Sin embargo, ellos resultan lo que fueron por sus comportamientos y dichos. Yo solo resumí... ...lo que reportan biógrafos e historiadores. El lector podrá sacar un perfil objetivo en base a los elementos... ...que sobresalen en sus vivencias y por la época en la cual se desarrollaron. Con el método y la paciencia de un aficionado a los rompecabezas... ...he ido desarrollando mi investigación desde los bordes hacia el centro. Aunque soy consciente de que aún faltan algunas piezas... ...estoy seguro de que la imagen lograda es correcta e inequívoca y el resultado es simplemente una historia alternativa a la conocida pero mucho más fundamentada y, por ser sobre todo lógica, no debería producir escándalo ni dar miedo a aceptarlo. Capítulo 1. Un cura de montaña. Cornelius Sitchell. ¿Quién puede probar honestamente que Hitler se suicidó en Berlín? La frase de pronto empezó a martillarme en la cabeza. Aquel día de principios de enero de 1987, mientras recorríamos un polvoriento camino del sur de Chile. El chofer que conducía el auto había soltado el volante un momento para señalar y había mostrado un volcán alto y nevado, el volcán Sorno, del que nos había hecho ver el parecido con el monte Fuji de Japón. Las palabras habían activado mi memoria. La clave estaba en la comparación. El hombre que me había hablado de Hitler y de su posible supervivencia casi 20 años antes, también había recurrido a esa semejanza con el monte Fuji. Mientras el auto seguía por aquella ruta solitaria, Cerré los ojos y tuve la certeza de que estaba empezando un viaje que no sabía dónde iba a terminar. El hombre que me habló por primera vez de esa hipótesis fue un sacerdote, Cornelio Sicher. Yo lo había conocido en enero de 1969, cuando llegué a su parroquia en una pequeña aldea de los Dolomitas, enclavada en el Subtirol. Yo era por entonces un joven estudiante de arquitectura a quien además de la carrera le interesaba la historia contemporánea también a él le gustaba estaba próximo a cumplir los 70 años con ellos le llegarían la jubilación y el retiro entonces podría dedicar más tiempo a su pasión la diferencia entre nosotros era que él había vivido las cosas que yo había leído a mí me resultaba un personaje sumamente interesante después de aquella primera visita Volví a ver muchas veces al padre Cornelio. Poco a poco nos fuimos haciendo amigos y con el correr del tiempo comenzó a sincerarse conmigo y a contarme cosas que me dijo nunca antes había contado. Aquella historia de la posible supervivencia de Adolf Hitler era la que más me había impresionado y desde que se la había escuchado por primera vez había quedado intrigado. El cura me había dado detalles, fechas, nombres y precisiones y con los ojos cerrados yo aún podía verlo caminando en la nieve con su sotana negra hablando con alemanes y gestos ampulosos y diciendo cosas con la seguridad de quien sabe lo que está diciendo. Aquel viaje a Chile, supe después, iba a estar lleno de sorpresas. Después de recorrer lagos y volcanes rumbo al sur, días más tarde de que me asaltara el recuerdo de Sicher, en Puerto Montt, hubo otra situación que me recordó aquel hombre. Cuando llegué, esa ciudad de la Patagonia chilena se preparaba para recibir al Papa Juan Pablo II y entre los palcos y las banderas que adornaban las calles colgaban retratos del entonces presidente, general Augusto Pinochet Ugarte, y del general de los carabineros. La policía militarizada chilena, Rodolfo están Elkers, cuya familia era de la zona. Los apellidos de este último fueron el segundo estímulo que me llevó a rememorar aquella vieja historia, donde Don Sicher también los había mencionado. Aunque aún me quedaban unos días para disfrutar de la décima región, los recuerdos me ocuparon el resto del tiempo. Empecé a ver las cosas de otra manera y a tener nuevas intuiciones. El paisaje del sur chileno me ayudaba con sus parecidos a la región de bavaria y yo veía asombrado como en ese rincón del fin del mundo se hablaba en alemán se comían platos alemanes y hasta las casas particulares y las posadas tenían nombre y arquitectura germana cuando acabó mi viaje que había empezado bajo el sol de la isla de pasco regresé a santiago para tomar el avión que me devolvería a casa. Por entonces, ya no hacía más que contar las horas que faltaban para desempolvar totalmente aquella historia. Y para eso tenía que volver a leer mis viejas anotaciones y reconstruir, palabra por palabra, la fantástica conversación que yo había tenido casi 20 años antes con Cornelio Sichel. Lo había conocido una tarde helada de enero de 1969. Él estaba en la sacristía de su pequeña iglesia, de Monclásico, en el Val di Sole, y me recibió cordialmente. Le conté lo que me había llevado hasta allí, un campanario románico magnífico, y el cura se entusiasmó enseguida. Me habló de la historia de la parroquia, un edificio de piedra que había sido levantado en el siglo XIII, sobre un asentamiento -romano, y se ofreció a mostrarme unos documentos que tenía en su casa, dos calles más abajo. Si los papeles que me mostró fueron útiles, más útil y entretenida me resultó su charla. Mientras fumaba incesantemente, me contó importantes momentos de su vida. Había nacido en el Subtirol, cuando la región pertenecía al Imperio de los Habsburgo, y durante la Primera Guerra Mundial había sido soldado. Le conté que mis antepasados, desde la época de la emperatriz María Teresa y por varias generaciones, fueron oficiales imperiales. La historia de los imperios centrales y el desarrollo posterior que acabó en las guerras mundiales siempre me había interesado. Al cabo de un rato de charla, me ofreció un vasito de un licor de manzanas que él mismo había destilado. Cuando abrió una vitrina para sacar la botella, vi una sopera de loza. ...que rebosaba de medallas y condecoraciones militares nazis. Le pregunté medio en broma si eran suyas... ...y a modo de respuesta empezó a contarme una historia... ...que me hizo olvidar del campanario que había ido a conocer. Me dijo que las condecoraciones las había obtenido de los restos... ...de un Panzer división a cuyos tripulantes... ...él mismo había ayudado al final de la guerra... ...y que las guardaba para los chicos de la parroquia... ...cuando hacían representaciones y se disfrazaban de príncipes o generales. Me contó que había colaborado con los hombres de los Panzer, dándoles comida, alojamiento y ropas civiles, y que ellos habían dejado allí sus uniformes. «Pero no solo los uniformes», agregó después, «también los propios tanques». Me dijo que quería mostrarme algo, y me llevó fuera, abajo de la casa parroquial, hasta un cobertizo que hacía las veces de establo. Cuando llegamos, señaló las columnas, que sostenían el techo de chapa e hizo un gesto como tomándome examen. ¿Columnas de hierro? titubeé yo, que no advertían ellas nada raro. No, me dijo divertido el cura, son los cañones 88 de los Tigre. El resto, los tanques propiamente dichos, fueron desmantelados por los montañeses. Antes los ocultaban bajo parvas de pasto. Fue lo mismo que hicieron al final de la Primera Guerra, cuando vendieron por kilo los transportes y las armas que habían abandonado las tropas imperiales astrohúngaras durante su retirada hacia Bren en Paz. En 1970, durante el año siguiente a nuestro primer encuentro, seguí visitándolo regularmente para conversar con él. Me gustaba escucharlo, hablaba como si me estuviese dictando clases y era evidente que me había cobrado afecto. Nuestro tema de conversación era siempre la historia. El padre Sicher me pareció una fuente inagotable de detalles sorprendentes y conocimientos inusitados para un cura de montaña. Para la Navidad de 1971 regresé a visitarlo porque terminaba mis estudios y no estaba seguro de hacia dónde me iba a llevar mi futuro. Sicher ya no estaba en la parroquia y vivía jubilado solo con sus recuerdos, hospedándose en la casa de su mucama camino a Paz. Él estaba emocionado y cuando nos sentamos frente a la estufa me dijo que tenía algo para darme. Me entregó una recopilación de copias de documentos secretos de la Adware, referidos a la invasión de Francia en 1940. Contó que se los había dado el almirante Wilhelm Canaris, el jefe del servicio secreto alemán, y me dijo que si ya no íbamos a volver a vernos tenía que contarme una historia que se había guardado hasta entonces. Esa historia, dijo, era lo más importante que le había pasado en su vida. Mientras fumaba y miraba el atardecer a través de una ventana, él empezó a contar y yo a tomar notas en lápiz, en el reverso de la encuadernación de los documentos. Relató que durante la Primera Guerra Mundial, en vísperas de la Pascua de 1918, había sido destinado a la base naval de Cátaro, y que unos meses más tarde, una noche de verano, una violenta tormenta de lluvia y viento lo sorprendió en la calle cuando regresaba al cuartel. Don Cornelius contó que había buscado refugio bajo el alero de una vieja casa de piedra y que otro hombre, con uniforme de capitán, se había aguarecido justo frente a él. La casa donde estaba refugiado el oficial era una construcción de la época de la dominación medieval veneciana, que había sido dañada por una incursión aérea inglesa unos meses antes. El soldado Sicher comenzó a mirar con preocupación una chimenea que parecía vibrar con el ruido de los truenos y el silbido del viento. En un momento dado, vio que la chimenea bajo la que estaba el oficial comenzaba a desmoronarse. Gritó, pero el hombre no lo escuchó, y sin pensarlo dos veces cruzó la calle a la carrera. Se arrojó sobre el sorprendido oficial y los dos rodaron juntos sobre los charcos y el barro. De lo que pasó después, dijo Sicher, no podía recordar nada, porque se había desvanecido, y recién volvió en sí dos días más tarde en una cama del hospital de la base. El hombre sobre el que se había arrojado estaba sentado junto a él, y sonreí al verlo regresar al mundo de los vivos. Usted me salvó la vida, le dijo y le contó que una parte de la chimenea y del alero del techo había caído sobre él, fisurándole tres costillas y provocándole una leve conmoción cerebral. El hombre se ofreció a hacerle compañía. Le dijo que se curaría pronto si no hablaba ni hacía esfuerzos y empezó a relatarle historias para entretenerlo durante la convalecencia. «Soy el capitán Wilhelm Canaris», se presentó el oficial, en cuyo uniforme ostentaba la insignia de submarinista. Durante un par de días, que a se le parecieron interminables, Canaris pasó muchas horas en el hospital, junto a su cama, atendiendo al hombre que arriesgadamente lo había sacado de un grave peligro. De las historias que le fue contando, la que más le interesó a Cornelius fue la de las andanzas del crucero liviano Dresden en los mares del sur de América y la de la fuga fantástica que este oficial había protagonizado solitario cruzando el continente. Me contó, dijo Sitcher, que a fines del verano de 1914 había recorrido las costas patagónicas y el Dresden había quedado varios días escondido en puertos naturales, a la espera de ser reabastecido de carbón. Durante meses, el buque se escondió de fiordo en fiordo, ayudado por los afincados alemanes que vivían en el sur de Chile. Realizó su último viaje hacia la isla de Robinson Crusoe, a la latitud de Santiago, y esperando a otro buque de reaprovisionamiento, fue atrapado por los ingleses. Entonces, la misma tripulación hundió el barco y pidió asilo a las autoridades de Chile. Todos los marinos, contó Canaris, fueron internados en una isla chilena. Él mismo le dijo a Sicher no resistió ser prisionero y unos meses después se fugó y llegó hasta el sur del país, una región colonizada por alemanes y austriacos. En poco tiempo, sus compatriotas lo ayudaron a cruzar los Andes, y desde la Argentina embarcó hacia Europa. Me comentó, dijo el cura, que acercándose al cruce de los Andes vio un paisaje maravilloso, con volcanes, lagos y bosques. Me dijo que todo era diferente, las montañas andinas diferente a la de los Alpes, y que ni siquiera los árboles eran parecidos. Los volcanes estaban encapuchados de nieve y parecía que estaban solos en medio del paisaje. Uno parecía un dedo enguantado, y otro era majestuoso, como un cono casi perfecto. Canaris había hecho el cruce de la cordillera Caballo, por un paso de poco más de mil metros de altura. Ya en territorio argentino, siguiendo una senda que usaban los arreos de mulas, había llegado a una bahía. «Fue uno de los lugares más lindos que vi en mi vida», dijo el cura. «Un verdadero paraíso», agregó. Después, en un barco a vela, el marino fue llevado a través de un gran lago, ramificado en los Andes, grande como el lago Balatón, hasta un pequeño pueblo donde fue huésped de un varón alemán que administraba una gran propiedad. Luego siguió su camino atravesando la Patagonia en tren, en un puerto que tenía nombre de santo. Embarcó hacia Buenos Aires y desde allí regresó a su patria y al final de la guerra fue ascendido a comandante de submarinos. El padre Cornelius contó que la amistad con Canaris fue progresando en los pocos meses que duró la guerra. Mientras éste le contaba más detalles de aquel viaje, él le hablaba de lo que más tarde se convertiría en su vocación, la esencia de Dios, la historia de las religiones y la problemática de la fe. Canaris era un buen conversador y disfrutaba también de estos temas. Cuando se encontraban parecían más dos amigos que un oficial y un soldado. Esas primeras charlas iban a convertirse al final en el prólogo de una amistad de casi 25 años, progresiva y con características especiales. Cuando acabó la guerra, el padre Cornelius había confirmado su vocación y en 1919 ingresó al seminario de donde en 1924 salió con las órdenes. Pocos años después, él y Canaris volvieron a verse. Un día apareció imprevistamente en mi primera parroquia. Dijo que me había ubicado a través de la curia. Comentó que estuvo en Japón. Me preguntó si recordaba nuestras charlas sobre sus andanzas en la Patagonia. Y cuando yo le dije que sí, dijo que en Japón había visto desde el barco el monte Fuji, que era idéntico a uno de los volcanes por los que había pasado al cruzar la cordillera. Durante aquella reunión, Canaris le contó al cura que estaba muy impresionado por un libro usado en las academias militares de Oriente. El libro se llamaba «Los cinco anillos» y su autor era un samurái. Este lo había copiado de un texto de un antiguo filósofo chino llamado Sun Fu. El marino le explicó que las teorías de este se contraponían a las de Von Clausewitz, enseñadas en las academias europeas. «Para Von Clausewitz, explicó Canaris, la guerra no era más que la continuación de la política por otros medios» y un acto de violencia que tenía por fin destruir las fuerzas enemigas. Sun Tzu, en cambio, apelaba al hedonismo y a la razón, recomendando conseguir el fin con el mínimo costo. El Oriental, un chino que había escrito su obra 25 siglos antes, recomendaba el uso de los espías, y sostenía la tesis de que el conocimiento anticipado de los eventos era la fuerza que permitía desbaratar al enemigo en cada movimiento. La siguiente vez que el padre Cornelius y Canaris se encontraron fue antes del crack de 1929. El oficial volvió a visitar la parroquia sin avisar y durante la charla le ofreció al cura integrar un círculo de amigos que estaba formando. Antes de aceptar Sichers, escuchó con atención las explicaciones de Canaris, le hablaba del valor estratégico del subtirol ocupado por los italianos y apelaba al sentimiento patriótico del sacerdote, ...auspiciando una pronta reunificación de la madre patria. Hubo varios encuentros en los quince años siguientes. Aunque Canari siempre llegaba sin anunciar si jamás escribía... ...era más que bienvenido. Las charlas tenían el tono de las conversaciones entre viejos amigos... ...y en ellas se hablaba de los acontecimientos de la época... ...y de las cosas que querían ambos como el misterio de Dios. Pero la última reunión iba a ser bien distinta... A fines de 1943, cuando el subtirol ya había sido anexado al Gau de Tirol, Canaris visitó por última vez al padre Cornelius, a quien encontró en Monclásico, donde había sido transferido el año anterior. Sicher contó que su amigo estaba preocupado. Sentado frente a una estufa de cerámica, comentó que había empezado el fin. Dentro de seis meses, predijo, se produciría una invasión aliada en la Francia todavía ocupada, y se derrumbaría a la brevedad el Tercer Reich. Aunque Canaris hablaba con voz pausada, su preocupación era evidente. Le dijo que tal vez no volverían a verse, y al despedirse ya casi en la puerta, volvió a preguntarle si recordaba aquellas historias sobre la Patagonia. Cuando le había descrito volcanes imponentes, y lagos, y bosques maravillosos, en una zona a la que había llamado paraíso. Cornelius le dijo que se acordaba perfectamente y después de un breve silencio el visitante fue muy directo. Pues bien, en ese paraíso yo hice preparar un Edén para Hitler y ahora temo que eso me cueste el infierno. Si no nos vemos más padre, rece por mí. Capítulo 2. Pruebas inconsistentes. Testimonio de Erich Kempka. El informe Trevor Roper. La historia oficiosa. El suicidio de Adolf Hitler. Testimonio de Karno. Aquella historia que me había contado el padre Sitcher no era la versión conocida de la vida de Canaris y las veces que la comenté con quien sabía de historia moderna Le había sonado improbable por no tener suficiente sustento. A lo largo de 18 años estuvo en letargo, apareciendo y desapareciendo, hasta que aquel viaje casual al sur de Chile en 1987 la trajo definitivamente a la superficie. Cuando regresé a casa no podía dejar de pensar en los volcanes, y en los lagos, en los bosques y en los colonos alemanes afincados en esa tierra del fin del mundo tan lejos de su patria y sin embargo tan propia, y en lo que allí podría haber sucedido. Confiando en mi memoria y en las anotaciones que había tomado, me dediqué a precisar los detalles, las fechas y los nombres que había escuchado y anotado por boca de don Cornelio. Fue como si el cura se hubiera vuelto a sentar a mi lado y hubiera repetido una vez más su interesante historia. Antes de tomar cualquier iniciativa de investigación de campo, había un paso que tenía que dar, leer todo lo que encontrara sobre la presunta muerte de Adolf Hitler, convertirme en un experto conocedor de la historia oficial. La historia del suicidio de Adolf Hitler lleva Brown había comenzado a escribirse en septiembre de 1945. Si bien desde el final de la guerra, prácticamente desde el día siguiente a la rendición del 8 de mayo de 1945, habían empezado a escucharse voces soviéticas que ponían en duda la versión de esas muertes y habrían sospechas de que podía haber existido una fuga de Berlín en el último momento. En septiembre de 1945, los soviéticos hicieron aún mejor. Sostuvieron que Hitler y Eva Braun se escondían en Alemania, en la zona de ocupación británica con la complicidad del gobierno de Londres. Este último contestó encargando a un profesor que trabajaba en la Militar Intelligence, el conocido historiador H. R. Trevor Roper, una misión oficial de investigación sobre el fin de Hitler. Trevor Roper no empleó mucho tiempo para recolectar cierto número de testimonios. Nota 1. La investigación del mayor Trevor Roper fue más que rápida. Para fines de octubre ya estaba concluida. El 1 de noviembre de 1945 fue transmitida al mundo por la UNITED PRESS. Ese trabajo, de no más de un mes y medio de duración, iba a sentar las bases de casi todas las indagaciones posteriores y sería el caldo de cultivo de errores e imprecisiones que después se repetirían, distorsionando la realidad de los hechos. Trevor Roper decía en sus preliminares que se había interrogado a políticos y militares que estuvieron en el Führerbunker de la Cancillería entre el 20 y el 30 de abril, personal del Estado Mayor de Hitler, secretarias de Hitler, guardias SS y personas que entraron en el búnker durante aquellos días. Según el informe, el examen minucioso de todas las pruebas disponibles, incluyendo declaraciones de algunos testigos presenciales, había permitido reconstruir casi sin duda los últimos días de Adolf Hitler. Un detalle saltaba a la vista. El propio Trevor Roper, que luego hablaría de suicidios y daría por segura la muerte de Hitler, ventilaba una posibilidad. Convencido de que la suerte de Berlín estaba sellada, Hitler pensó en trasladarse en avión a Bertesgaden el 20 de abril, con la intención de dirigir desde allí una última resistencia. Sin embargo, al llegar esa fecha decidió postergar la partida. La información recogida por el investigador británico Agregaba que en aquellos días Hitler estaba atravesando un periodo de postración nerviosa y echaba a todos, salvo a sí mismo, la culpa de la derrota militar de Alemania. El informe decía que el principio del fin había comenzado el 22 de abril. Desde ese día Hitler no volvió a salir de su refugio subterráneo, bajo la cancillería, y se quedó allí rodeado por los miembros de su círculo íntimo. El documento del mayor británico resaltaba algunas situaciones curiosas. Confirmaba, por ejemplo, que todos los que habían visto a Hitler después del 22 observaron que estaba mucho más sereno, pero que su mejoría estaba contrarrestada por un empeoramiento físico. Las últimas fotos de Hitler tomadas el 21 de abril en ocasión del encuentro con el general Sir Marshall Schöner, desmienten esta aserción. Hitler no parece para nada la sombra de sí mismo, como todos los historiadores corean. Será por este motivo que son poco o nada conocidas. Los últimos días antes de la caída de Berlín habían sido febriles. El 23 de abril, el jefe de la SS, Heinrich Himmler, envió un delegado a la capital, en un último esfuerzo por convencer a su jefe que abandonara el búnker, pero Hitler había rechazado la petición. Tres días más tarde, el 26, el Führer recibió al general de aviación Ritter von Greim y el 29 ordenó a la Luftwaffe lanzar un ataque aéreo masivo sobre las posiciones soviéticas en torno a la ciudad. Esa misma noche, Hitler contrajo matrimonio con Eva Braun en la pequeña sala de conferencias de su refugio subterráneo. Sobre este casamiento, que fue siempre considerado insólito, el comunicado de Trevor Roper decía que Es muy posible que fuera la propia Eva Braun quien sugiriera la celebración del matrimonio y habría utilizado su influencia para convencerlo de que se quedara en la capital. Después de la ceremonia, los recién casados se retiraron a su departamento para una cena de bodas y a las 2.30 de la mañana del 30 de abril, Hitler convocó a unas 30 personas de los refugios próximos y se despidió oficialmente de ellos, estrechando las manos de los presentes. Según el investigador, mientras Hitler se despedía de sus colaboradores más cercanos, otros buscaban desesperadamente 200 litros de bencina. Él había ordenado que se dejaran en contenedores de 20 litros al lado mismo de la salida del búnker. Después, según la versión de Trevor Roper, llegó el final. Hitler y Eva Braun volvieron a reaparecer a las 14.30 del mismo día y dieron una vuelta por las habitaciones del refugio para completar sus despedidas. Seguidamente, Hitler y su esposa se retiraron una vez más a su cámara privada. Una vez allí, Hitler se pegó un tiro, probablemente en la boca, y Eva Braun ingirió una dosis mortal de veneno. Después del suicidio, los cadáveres habían sido sacados al jardín, llevados por el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, por el secretario del partido, Martin Bormann, y por otras personas. El cuerpo, ensangrentado de Hitler, fue envuelto en una sábana. El relato continuó afirmando que los dos cadáveres habían sido colocados junto a unos tres metros de la salida del refugio y posteriormente rociados con benzina. El constante fuego de la artillería soviética había obligado al grupo a retirarse hasta la puerta del búnker y desde allí alguien habría arrojado sobre los cuerpos un trapo empapado con este combustible encendido, que los hizo arder inmediatamente. Los hombres que habrían participado de la ceremonia fúnebre se habrían mantenido unos minutos en posición de firme y después de hacer un último saludo a su jefe, se habrían vuelto al interior del refugio. El informe decía que se carecía de pruebas sobre el tiempo que estuvieron ardiendo los cadáveres y señala que tal vez los cuerpos carbonizados hasta un grado irreconocible Fueron divididos y enterrados posteriormente. El primero de mayo, Bormann telegrafió al almirante Dönitz diciéndole que había que poner en vigor las disposiciones testamentarias de Hitler. A este telegrama había seguido después otro, de Goebbels, en el que decía Dönitz que debía proclamarse presidente del Reich, nombrándolo a él canciller, a Bormann ministro del partido y a seis incar ministro de Relaciones Exteriores. El informe oficial encargado a Trevor Roper concluía diciendo que las pruebas no son completas pero son positivas, circunstanciales, consistentes e independientes. No hay prueba alguna que confirme las hipótesis que han estado circulando últimamente y que presuponen que Hitler está todavía vivo. Todos los rumores de ese género de que se han tenido noticia han sido objeto de una minuciosa investigación y se ha visto que carecían de fundamento. El tono categórico del final del documento contrasta, sin embargo, con la redacción cautelosa de otras aseveraciones. Destacaba que se trataba de un relato reconstruido en base a las pruebas disponibles, y que esas pruebas no eran completas ni concretas, sino meramente circunstanciales. Este informe oficial de Trevor Roper sería el punto de partida para un trabajo un poco mayor. Durante 1946 lo desarrollaría a nivel oficioso en la Church University de Oxford, donde era profesor de Historia y en menos de un año, el 26 de octubre de 1946, daría por acabada toda la investigación y publicaría sus conclusiones definitivas bajo el título The Last Days of Hiller que iba a convertirse en el primer libro en sostener la muerte por suicidio de Adolf Hitler. Este primer trabajo abonó los siguientes y sirvió de base a otros dos libros Auge y caída del tercer Reich, de William Shirer y Hitler, un estudio sobre la tiranía, de Alan Bullock. Fueron los primeros frutos que dio aquel árbol. Hoy, 50 años después de ocurridos los hechos, hay cientos de libros sobre el tema en las principales autopistas informáticas se pueden hallar más de 30.000 matches sobre el tema. La casi totalidad de estas obras adhieren a la llamada historia oficial. Parecen copias de copias y de tanto repetir errores han acabado por alterar y hasta falsear la realidad. Algunos de los principales errores cometidos tienen que ver con la caracterización de ciertos personajes que aparecerán en esta historia. Y esa valoración equivocada fue la que llevó a sacar conclusiones erróneas. Trevor Roper, publicando The Last Days of hiller dejó de lado la objetividad que le correspondería como catedrático de historia. En su obra de 200 páginas abundan sentencias despreciativas, clasificando a su gusto decenas de protagonistas históricos. Daré solo unos pocos ejemplos. Para él, Speer... Es el más inteligente, pero evidencia doble de conducta. Canaris es un incompetente y un oscuro intrigante político. Scorteni, un terrorista vienés al frente de la peor banda del Reich. Fegelein es un ignorante preparador de caballos de carrera y un rufián. Hannah Reich es una fanática, hitleriana, presentuosa, vana y voluble. Y a von Grain lo define como loco. Considera a todos los pertenecientes al entorno de Hitler como una odiosa corte de servilismo rastrero, corrompida, fraudulenta y mojiganga. El casamiento de Hitler es oficiado por esa gavilla y lo define como sacramento pagano. Con semejante profesor de historia, varios fueron los que siguieron manteniendo esa actitud, si bien ablandaba con el correr del tiempo. El fallo se repitió en los demás. ...sobre todo en la definición de testigos y situaciones. Por ejemplo, se considera chofer al mayor SS Erich Kenka... guardaespaldas al mayor SS Otto Gunche, ...o mayordomo al mayor SS Heinz Linge. Y se habla de destrucción de la cancillería cuando no estaba destruida... ...y de la inaccesibilidad del búnker cuando en realidad no era inaccesible... Por el poco tiempo que demoró Trevor Roper en llegar a sus conclusiones sobre el suicidio, a falta de pruebas, ningún policía del mundo podría aceptar su investigación y ningún juez sentenciar como cierto el suicidio de Hitler. Por la calidad de los testimonios que utilizó, ningún jurado podría haberles dado la razón. Las fuentes que él menciona son, como veremos, sospechables en sí mismas y no se puede creer seriamente, sin que medie una investigación seria en lo dicho por esos testigos. La historia que contaría Trevor Roper y que fue considerada verdad indiscutible había comenzado a escribirse el 1 de mayo de 1945. A las 22.20 de ese día, la radioemisora oficial alemana había interrumpido su programación habitual para anunciar que el almirante Caldo Enitsch, comandante en jefe de la flota del Reich, ...había reemplazado en su cargo a Adolf Hitler. A continuación había transmitido la proclama de aquel... ...Alemanes, hombres y mujeres, soldados de la Wehrmacht... ...el Führer ha caído. Dönitz había concluido su discurso diciendo... ...el juramento de obediencia que disteis al Führer... ...me es debido ahora a mí... ...por parte de cada uno de vosotros... ...como el sucesor nombrado por el Führer. Soldados alemanes... Cumplid con vuestro deber. La vida de nuestro pueblo está en peligro. Fue la primera noticia oficial y pública que se tuvo sobre la desaparición de Hitler. Y hay que resaltar que no se habla de muerte ni de suicidio, sino que se utiliza el eufemismo «el Führer ha caído». Tampoco es claro en su discurso. Hitler parece caído ese día y no el anterior. Solo dos meses después de caer Berlín, surgió por primera vez la versión del suicidio y fue etérea. Cuando tres meses más tarde, en otoño, se pensó en investigar, no hubo peripecias del arma ni del proyectil utilizados, porque nunca se los encontró. Ni tampoco se realizaron careos entre los testigos, ni se compararon entre sí los datos aportados en sus declaraciones, haciendo manifiestas sus contradicciones. Además, nunca se hicieron exámenes forenses de los cuerpos, porque ni siquiera había cuerpos, ni se analizaron los elementos que pudieron haber quedado en el lugar, como rastros de sangre en sillones que podrían haberse cotejado con los grupos sanguíneos del propio Hitler y de su mujer, porque tampoco se sabían cuáles eran. En rigor, tampoco apareció el mobiliario que estaba en el búnker, ni los objetos personales de Hitler y su mujer aunque puede suponerse que algunos de esos objetos se encuentran todavía en algún depósito ruso. Lo único que se mostró al público 50 años más tarde fue un uniforme de Hitler y sus botas, expuestos en el Museo Militar de Moscú. ¿Quién había echado a rodar esta versión tan poco confiable? Respecto a las fuentes mencionadas en la investigación de Trevor Roper en octubre de 1945, Los principales testimonios habían sido recogidos por personas estrechamente vinculadas a Hitler y unidas a él por un juramento de lealtad. Se puede decir que el autor intelectual de la hipótesis del suicidio fue el mayor SS Kemka. La primera declaración de Kempka realizada en Bertesgaden el 20 de junio, siete semanas después de los hechos, fue recogida así en un despacho de la UNITED PRESS según una persona que asegura haber presenciado cómo se incineraban los cadáveres rociados con bencina. Hitler y Eva Braun, con quien se había casado dos días antes, se suicidaron el 13 de abril en un compartimento subterráneo de la parte posterior de la Cancillería Alemana en Berlín. El testigo aludido es el chofer personal de Hitler, llamado Erich Heyd Kemka, quien asegura haber sacado el cadáver de Eva Braun de dicho compartimiento poco antes del amanecer del 13 de abril, después que Hitler y Eva Braun se dieron muerte con pistolas Walter. Agregó Kemka que también Goebbels y su esposa se suicidaron en el mismo compartimento subterráneo en la noche del 1 al 2 de mayo y luego el recinto fue rociado con benzina e incendiado. Kenka dijo que además de él fueron testigos de la cremación de los cadáveres en la Cancillería Bormann, Goebbels, Otto Genche y Heinlinge, doce decanes de Hitler y otros dos individuos cuyos nombres no recordaba. Añadió que poco antes de suicidarse Hitler y Eva Braun, el Führer anunció sus intenciones a Genche y le ordenó que cremara los cadáveres para que no cayesen en poder de los rusos. Lo más significativo de esta declaración no es el error de la grafía de Kemka, sino de la fecha del presunto suicidio. Durante los 15 días siguientes, Hitler y Eva iban a ser vistos con vida por decenas de personas y, por si fuera poco, se iban a casar ante testigos el 29 de abril. Solo muy posteriormente, quizá advertido del error en que había incurrido, Kemka se corrigió y dijo que el suicidio había ocurrido el día 30 y que del cadáver él solo había visto los zapatos y parte de los pantalones, porque el cuerpo estaba cubierto por una manta. Otro comunicado de la UNITED PRESS, fechada el día siguiente al anterior, dice Un miembro de las tropas SS que había estado desempeñando funciones policiales frente a la Cancillería el 1 de mayo, Germán Carnau, en su declaración hecha ante los oficiales del 21 grupo del ejército norteamericano, afirmó haber presenciado la incineración de los cadáveres de Hitler y Eva Braun, desde el principio hasta el fin. Relató su historia en más de una oportunidad y sin contradecirse, como si hubiera repetido una lección bien aprendida. Carnau, sin embargo, admitiría luego que nunca había visto de cerca los cadáveres. Dado que a comienzos de julio de 1945 Berlín había quedado dividida en zonas de ocupación interaliadas, por primera vez los corresponsales de guerra norteamericanos e ingleses obtuvieron el permiso para recorrer en la zona soviética el lugar del supuesto suicidio y reiterar las historias que contaban los SS testigos. Uno de los corresponsales, Percy Naud de Laiz, envió un despacho a su revista, donde sintetizaba las declaraciones de Kenka y de Carnau. El periodista repetía lo del 13 de abril, el error de fecha contenido en la declaración del mayor SS Kenka, y agregaba que durante una visita al búnker había advertido una pequeña mancha de sangre en el sofá del estar de Hitler, donde según Kenka, este se había suicidado. Sobre esta base y durante parte de 1946, Trebo Roper trabajó para su libro, que fundamentalmente es una versión ampliada a 200 páginas del informe original, acrecentando por los dichos de otros supuestos testigos que tampoco prueban la muerte de Hitler. Notas 1. Bauer, Eddy. Historia de lo espionario. Página 102. Fin del capítulo 2. Misión Alternativa Con PR-17 Y Orión C En tu radio punto com.